Mi Gym en Casa, episodio 277 Muy buenos días a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Mi Gym en Casa El programa, la radio donde hablamos de entrenamiento y de alimentación Desde un punto de vista diferente e independiente Y como no todo en la vida es comer y entrenar También hablamos de minimalismo, estoicismo, estilo de vida cómo vivir ese tema sencillo y no tan sencillo en la práctica. Soy Sergio Catalán de mijimencasa.com, la web donde encontrarás las herramientas necesarias para entrenar de forma independiente y sin apenas material, sea cual sea tu nivel. Pásate por mijimencasa.com, échale un vistazo, dale al play al vídeo de bienvenida y te puedes hacer una idea de lo que vas a encontrar por allí. Si tienes alguna duda, pues abajo del todo en el formulario de contactar me la haces llegar y la intentamos resolver. Precisamente hoy resolución de dudas, que es lo que tenemos en el podcast, dudas sobre todo de entrenamiento, prácticamente de hoy, y vamos a intentar pues resolverlas para pues, aportar un poquillo de luz. Si queréis la duda, la podéis mandar desde el apartado contactar o desde mi gymencasa.com/graba, si os apetece escucharos en el podcast, aunque veo que sois un poco timidillos y no no os animáis mucho con ello. Os recuerdo también que si sois gente valiente, ahora en otoño ya rozando el invierno y queréis sandalias pues en enicsandals.com de un montón de tipos, eh, más más minimalistas bueno, todas son minimalistas, pero con más o menos protección suelo de suela de rueda de neumático tenéis un montón de tipos, echad un vistazo en enicsandals.com y si utilizáis el código de descuento mi gym en casa, pues tendréis un 15% venga, vamos con vuestras preguntas de hoy <coughs> vamos ya con la primera Hola Sergio, llevo escuchando tu podcast desde este verano, esperando encontrar la motivación para arrancarme a hacer ejercicio. Estoy yendo al gimnasio desde septiembre. Aunque ya tengo experiencia en todo esto, cada día me encuentro más perdida. El año pasado estuve siguiendo un programa de ejercicios y un plan nutricional que me hizo bajar mucho peso, pero este año me he descuidado tanto que he vuelto a mi peso inicial. No sé muy bien qué hacer, sinceramente. encuentro Me encuentro un poco desesperada porque no consigo adherirme de nuevo a lo que hacía el año pasado, Y no sé qué nuevo programa de ejercicios podría comenzar. Estoy yendo al gimnasio de lunes a jueves, en la pausa que tengo para comer en el trabajo y tengo unos 35-40 o minutos para entrenar. Estoy comenzando a correr porque me gusta también, aunque solo puedo hacerlo en la cinta del gimnasio. Me gustaría que me orientaras un poco porque me gusta mucho tu filosofía y el conocimiento que transmites. Estoy pensando en hacerme socia para tener acceso a los planes, pero quiero, si es posible, que me orientes un poco antes de lanzarme a la piscina. Muchas gracias por todo, felicidades por tu fantástico podcast y espero que, me, que puedas ayudarme. Un abrazo, Jennifer. Jennifer, muchas gracias. Bueno, Jennifer ya lleva de socia un tiempo, <coughs> y bien eh, vamos a ver eh, si nos damos cuenta bueno, he hecho un resumen del, de lo que me de lo que me puso Jennifer eh, Jennifer entrenaba bastante el año pasado, de hecho bueno, demasiado no, porque de, decir demasiado tampoco es a lo que quiero decir es que para mantenernos en un peso saludable no hace falta matarnos a entrenar vale por decirlo así sencillo y de forma muy clara con un entrenamiento sencillo, pues el que os, el que os comento que tenéis en la, en la web, vaya, de fuerza, algo más de trabajo aeróbico para complementar, es más que suficiente. Entonces, ¿qué haría en el caso de Jennifer? Bueno, ¿qué está haciendo Jennifer ya? Pues tres días trabajo de fuerza plan de calistenia básico, adaptamos cada ejercicio, es decir, ¿somos capaces de hacer 8 o 10 flexiones? si, sí, flexiones normales, no somos capaces, no pasa nada lo adaptamos, ¿vale? apoyamos las manos en un apoyo más elevado y nos adherimos al plan eh, remo invertido, lo mismo ponemos a la barra una altura cuanto cuanto más alta más fácil nos va a resultar y hacemos las repeticiones marcadas, y en cuanto a pierna zancadas, que nos cuesta mucho ponemos una, un apoyo para la rodilla que toca el suelo, un libro pues estamos en el gimnasio, yo que sé alguna colchoneta doblada, yo que sé, lo que encontréis por ahí, unos discos para que haga de tope para las repeticiones propuestas. Y de ahí vamos avanzando semana a semana, con calma, un entrenamiento que no nos reviente, ¿vale? Que lo hagamos digamos, joder, por pues, haber sudado, pero estoy a gusto, no me he matado, ¿vale? Y poco a poco, semana a semana, de tres meses para atrás, de seis meses para atrás, de un año para atrás, miraremos y diremos, coño, pues he conseguido la adherencia. O sea, Jennifer lo que necesita es adherencia a un plan de entrenamiento. Que le guste, que le sea agradable. Además ya ha entrenado, va al gimnasio, tiene el tiempo para hacerlo. No tiene mucho tiempo, pero con 35-40 minutos es más que suficiente, ¿vale? Tres días a la semana y tenemos el entrenamiento de fuerza cubierto. Lo importante, ya os digo, es adherencia. No es hacer un plan de la leche, que sea el copón, durante dos meses y luego lo dejemos, ¿vale? Porque sea muy exigente. Sino hacer un plan sencillo, el óptimo para, para, para nosotros, adaptarlo a nosotros y... Y eh, ya está, ¿vale? El resto de días, de hecho, también le hemos puesto... Vamos, eh, eh, ha empezado con el plan de cardio, el plan para empezar a correr. Aunque ella ya, ya corre algo, pero más pautado Es decir, mira, así, empezando, suave, ¿vale? De hecho, como de lunes a viernes hay varios días, no sé, los que ya lo habréis visto... Hay dos días que son más de entrenamiento más... ¿Cómo decirlo? Más intenso, entre comillas, ¿vale? Que empezaríamos a correr con el paso de las semanas, pero el resto de días caminar rápido, ¿vale? Es adaptar al cuerpo un poquito a ese movimiento, porque... A veces no, no hemos hecho nada y pretendemos, sin tener una base ni de andar, que paseamos pero no andamos, empezar a correr, ¿no? Pues el, el cambio, el cambio de intensidad, la exigencia física es demasiado, pero si vamos preparando nuestro cuerpo, estructuras y demás, andar rápido, pues varios días a la semana, es más fácil luego ese cambio. Como veis, lo que intento transmitir es una rutina semanal sencilla, poco tiempo, que no nos machaque el cuerpo, vale empezar en ese nivel bien, fácil, relativamente fácil y poquito a poco siguiendo con ese nivel de intensidad fácil que como vamos estando cada vez más en forma o sea nuestro nuestra percepción del esfuerzo es fácil, media, moderada pero cada vez somos capaces de aguantar, eh, más tenemos más capacidad de trabajo ¿vale? ¿se entiende un poco? y con el paso del tiempo miramos para atrás y decimos coño, pues mira lo que hemos avanzado ¿vale? y encima hago algo que es totalmente sostenible porque encima me gusta es fácil, es sencillo y puedo ir avanzando, ¿vale? Así que nada, Jennifer, eh, bueno, por cierto, escríbeme a ver qué tal vas. Que hace un par de semanas o así que no, que no me has contado nada. Cuéntame qué tal vas y vamos avanzando, ya os digo, sobre todo sostenibilidad y adherencia. Que es que no hace falta volverse loco, ni reventarse, ni, ni, ni cosas raras, ¿vale? Venga, siguiente pregunta. Hola, Sergio, una duda en relación al modelo B del Remo Concept dado que veo que es el que en el artículo comentas que tienes es que un artículo hace bastante tiempo sobre el remo en casa eh, me surge la duda si si tiene posibilidad de ajustarse la fuerza solo he probado en el modelo C que dispone del bumper para ajustar de 1 a 10 la entrada de aire y este modelo B no se sé si dispone de algo semejante gracias y un saludo David a ver eh, Concept 2 es la marca de remos que, que recomiendo son los más versátiles son los que utilizan los CrossFit Games que por eso yo creo que ha habido un auge y se han puesto de moda uno más de moda tienen, yo que sé, la empresa tendrá 40 o 50 años o más, no lo sé. Bueno, el caso es que no tengo ningún tipo de patrocinio con ello, he tenido ahora mismo no tengo ningún remo, he tenido el modelo B y el modelo C, ahora mismo el, en el mercado están el D y el E, que son el mismo pero uno es un poquito más alto y van de lujo, ¿vale? Vale, yo tenía el modelo B que tenía 30 años y la gran mayoría de los repuestos actuales varían para el otro, por eso os recomiendo ese, porque si os compráis uno de segunda mano Vais a tener repuestos a, a, sin problemas si os rompe cualquier pieza por ahí no va a haber, no va a haber el mayor problema. ¿Qué pasa? Que el para ajustarlo es un poco diferente. Entonces, el modelo B eh, tiene también como una especie de maneral en el boom en el bumper, bumper bueno, en el disco ese con aspas, que es lo que ejerce resistencia al movimiento con el aire, que lo puedes abrir y cerrar. Pero además, eh, donde tiras tú con el maneral del remo, no haces fuerza va con una cadena y en todos los modelos, salvo en el B va con un piñón, en el B tiene dos piñones, entonces si lo pones en un piñón o en otro y ajustas lo del aire, pues te da una resistencia parecida al otro a lo que voy, tenéis por internet tablas que compara, o David tienes tablas, que bueno ya me costa que las encontraste que compara la... por ejemplo, si quiero poner el nivel 3 de entrenamiento del modelo normal, ¿no? el que está ahora en el mercado, el modelo C Pues coges y tienes que poner pues el primer piñón, el piñón pequeño y no sé qué, abrirlo no sé cuánto, ¿vale? O sea, se, se puede... Bueno, respu respuesta, que se puede adaptar y que es fácil encontrarlo, ¿vale? De hecho, venga, lo voy a buscar y os, os pongo las notas del episodio el, el, el enlace al cuadro s ¿vale? Para que, joder, tampoco lo veáis locos porque os lo digo que está por internet, pues ya lo busco yo y os lo pongo ahí, ¿vale? Venga, listo. Siguiente pregunta. ¿Vale? Te conozco desde hace muy poco, pero me ha gustado mucho el podcast que hablas de saltar a la comba y la menopausia. Yo tengo 51 años, menopausia y osteoporosis lumbar. En tratamiento únicamente con calcio he intentado coger una rutina en el gimnasio. Quería preguntarte si saltar puede ser perjudicial en mi caso por tener osteoporosis lumbar. Y también quería saber si perjudica al suelo pélvico, ya que tengo incontinencia de esfuerzo. Muchas gracias, Rosario. Justo el otro día hablábamos de incontinencia a la hora de correr y demás. Bien, entonces... Eh, a ver, un caso, osteoporosis lumbar, es decir, perdemos densidad ósea en la zona lumbar, 51 años, no somos nada mayores y hemos empezado en el gimnasio y quería preguntar si saltar a la coma en tu caso con osteoporosis lumbar puede ser perjudicial. A ver, eh, no lo creo tanto que sea para el tema del, de la osteoporosis, habría que ver en, en qué grado está empezaríamos muy poquito a poco, ¿vale? Con poquitos saltos, por ejemplo, 20 saltos al día, 20 saltos, y vamos creciendo sobre ahí. Es decir, primero hay que dar una un estímulo suficiente, que igual en tu caso 20 saltos son suficientes, ¿y qué te responde el cuerpo? ¿No hay molestias? ¿No vamos a peor? ¿Parece que va bien la cosa? Vamos aumentando poquito a poco a, una, a, a darle un estímulo pues ya significativo, ¿vale? Para estimular esa densidad ósea que, de, que decía en el, en el episodio. De hecho, voy a... Voy a... Es en el episodio... A ver, os lo voy a dejar en las notas, pero ya os lo digo, ¿vale? Episodio 160, revertiendo la osteoporosis. Bien, entonces, empezaría por ahí y poco a poco vamos creciendo. De hecho, tengo bastantes mujeres, entre 50 60 y pico años, con tu caso concreto, han empezado con el entrenamiento de fuerza, de hecho, con las rutinas básicas, que está... Eh, pensadas para alguien que no ha hecho ejercicio nunca dar un estímulo de fuerza que al fin y al cabo es algo muy parecido al, al impacto que obtenemos con la con la comba o con los saltos en el sitio no hace falta comba sin comba que lo damos el otro día entonces eh, en el caso de incontinencia de esfuerzo es decir si saltamos mucho pues eso, eso, se nos escapa pis pues qué podemos hacer pues quizá sería mejor fortalecer eh, la parte de, de abdomen primero que como os dije en el último episodio de dudas, Estoy esperando confirmación de una fisio... Que seguramente hagamos un curso... Pero todavía no está... Está en el aire... No prometo nada... Como en ese caso... Sería perjudicial... Si hacemos esos 20 saltitos... Oye, igual no... Si no si no ocurre... Tampoco habría mayor problema... Pero para currarnos en salud... Yo me iría directamente... A las rutinas para empezar de cero... También dejo las notas... las Bueno... Yimeencasa.com barra rutinas... Vale... Ahí tenéis todas las rutinas para empezar de cero... Rosario y... Sin nada de material... En la mesa de la cocina... Con una silla... Puedes hacer el entrenamiento sin ningún tipo de problema. Y además, pues no tenemos ahí... ...esa posible problema... pues con la, ...con la incontinencia de esfuerzo. Vale, Rosario. Venga, cualquier duda, me dices. Bien, vamos a dejar las notas ahí del episodio 160. Y de las rutinas. Perfecto. Siguiente pregunta. Hola, Sergio. Soy Enrique. Te escribo por una duda relacionada con la falta de tiempo... ...o bien mi mala organización del mismo. Siguiendo tus recomendaciones, estoy haciendo el plan de Calisteria Intermedio. Estoy en la sexta semana... El tema es que muchas semanas, por culpa de la mala gestión, no hago los 3 días de entreno. Y el día que me queda pendiente lo paso la siguiente semana. Al final las semanas de entrenamiento se alargan y las completo en un periodo de 10 días. Para que no me pase esto in e intentar meterlo todo en la misma semana, he visto que dispongo de media hora por las mañanas antes de salir a trabajar. Había pensado en hacer 2 de los 3 ejercicios, dominada, revo, invertido y flexiones, y dejar el de sentadilla sin hacer lo digo porque es que no llego a tiempo con el calentamiento. Luego voy en bici a trabajar, 15 kilómetros al día, y pensaba que podría compensar el no hacer las sentadillas con eh, por aquí con la bici. ¿Cómo lo ves? O hago un calentamiento más corto y meto igualmente las sentadillas. Bien, pregunta muy interesante. Vamos a ver. Tenemos a Enrique, está haciendo plan de calistena intermedio. Hay días que hace una rutina básica con flexiones, flexiones, eh, Remo invertido y zancadas o sentadillas Y otro día que hace dominadas, fondos en paralelas Y bueno, veremos que no hace fondos en paralelas en la siguiente pregunta Que lo sustituye Y el otro que estábamos haciendo eh, No sé, no recuerdo si hacía subidas al cajón o sentadilla lateral Bueno, el caso eh, no es muy relevante Entonces, como hacemos un trabajo de, de pierna en la bici 15 km al día Joder, que está de lujo eh, ¿Me salto el trabajo de pierna de fuerza? No ¿Por qué no? Porque el estímulo es diferente Y me explico Para una persona totalmente sedentaria Que haga algo de bici No voy a decir 15 kilómetros porque igual es mucho Bueno, tampoco es mucho, si es llano bueno, Que hace una hora de bici Va a dar a su cuerpo A sus piernas un estímulo de fuerza ¿Por qué? Porque no hace nada Entonces ya supone un estímulo de fuerza Aparte de un ejercicio aeróbico vale a ver Esto no es binario, o aeróbico o fuerza, no Pero principalmente será aeróbico Pero también también fuerza porque no hace nada O sea, él eh, ya supone para él Un trabajo de fuerza El andar en bici, se entiende un poco la idea Para Enrique, que ya hace zancadas Que ya hace sentadillas Y la bici, pues al final Es un desplazamiento, que también es un ejercicio Obviamente, pero no es mm, O sea, ya él está entrenado Por decirlo de alguna manera eh, Es un estímulo aeróbico Y lo otro, el de fuerza le estamos perdiendo de hecho, a las personas que hacen mucha bici o hacen mucha carrera y no hacen un trabajo de fuerza, lo que solemos llamar de gimnasio, de tren inferior, eh, aparecen problemas de rodilla, cadera, etcétera Cuando esas personas le pones a hacer un trabajo de fuerza muy sencillo, ni siquiera a nivel intermedio, unas zancadas, dos, tres días a la semana, en muchos casos, en otros no, porque viene de otra de otro lado la complicación, pero ese fortalecimiento del tren inferior de las piernas, ese trabajo de fuerza... Es, es beneficioso y nos protege las articulaciones, ¿vale? lo estoy diciendo todo con términos sencillos y ambiguos, pero para que se entienda la idea, entonces de hecho lo he nombrado aquí más veces en el podcast eh, entonces Enrique no suprimas el ejercicio de, de pierna, es importante ¿vale? es importante, entonces ¿qué hacemos? tenemos lo media hora para poder hacerlo, ¿vale? porque pues, no nos da de sí la vida, nos organizamos mal bueno, no hay tiempo, por lo que sea, no se trata de echar culpa ni, ni historias, entonces ¿qué hacemos? el calentamiento más corto, ¿vale? o sea, de esto ya lo hemos hablado aquí en el podcast ¿qué hago? ¿qué es lo más importante? El... la rutina de entrenamiento, ¿vale? ¿el calentamiento es importante? sí, pero si dejamos coger la rutina a pesar de hacer el calentamiento mal o sea, estamos errando el tiro, ¿vale? entonces, ¿qué hacemos? pues cogemos y el calentamiento lo reducimos al máximo, ¿sabéis que tiene partes opcionales y partes obligatorias? nos quedamos solo, solo con las partes obligatorias y si no así no somos capaces lo reducimos, hacemos la mitad de series O incluso no lo fumamos O sea, no lo quitamos por completo, ¿vale? Si sí, eso nos va a impedir no poder hacer el entrenamiento Entonces eh, No quitamos, ¿vale? La bici nos sustituye Por esta razón que te he dicho, ¿vale? Entonces sí que mantenemos las Las zancadas En este caso las zancadas o sentadillas Y sentadillas estabas haciendo Y el calentamiento lo hacemos más corto ¿Vale, Enrique? Venga, pues eh, Hazlo así Y me vas contando a ver qué tal siguiente pregunta que también es de Enrique y que va un poco por pues, relacionada con esto aunque estoy con el plan de calistena intermedio sigo sin poder hacer los fondos en paralelas porque no tengo el material ni tiempo para salir al parque a hacerlos entonces hago siempre las flexiones ¿hay algún problema? muchas gracias Sergio Enrique bien otro otra cosa importante ejercicio de nivel intermedio dominadas fondos en paralelas y subidas al cajón o sentadilla lateral ¿qué pasa con el ejercicio de empuje de nivel intermedio? bueno el Fondos en Paralelas es el, el ejercicio típico, el más recomendable, pero ¿qué pasa? Que la mayoría de vosotros, aunque algunos sí, la mayoría no tiene Fondos en Paralelas en casa. El mes pasado, el, este mes, hemos introducido, el mes pasado ya no recuerdo, bueno, ya tenéis disponible el curso de... Flexiones en anillas, con lo cual también lo tenéis metido en los planes ese ejercicio y podéis hacer ese ejercicio como sustituto de los fondos en paralelas. ¿Qué pasa? Que mucha gente pues tampoco tiene para las anillas en su casa. Otros sí. Entonces, ¿qué pasa? Pues que el mes que viene vais a tener curso de flexiones en pica. Un ejercicio de empuje de nivel intermedio. vale Me he dado cuenta que es algo habitual. No es un ejercicio... Eh... O sea, no sería el ejercicio tipo que recomendaría. Pero si no tienes fondos en paralelas, si ir al parque te pilla mal y tal, pues para no hacer flexiones, que también sería un sustituto pues decente para poder trabajar en un rango de intensidad media, es decir, más en torno a las por encima de 4 o 5 repes hasta las 12 flexiones en pica, es parecido a las flexiones en pino, ¿vale? Entonces, pues ya está, lo tenemos ahí perfecto y lo hacemos con eso. Es decir, mmm, si Enrique lo perfecto sería, perfecto, bueno, un poco así. Lo perfecto sería hacer fondos en paralelas. Que Enrique en su casa no tiene fondo, no tiene paralelas, no puede ir al gimnasio, no puede, o sea, a un parque le descuadra y y ya que te agobias que no puedes hacer lo que lo esté haciendo mal. No, o sea, hacemos flexiones, pues hacemos flexiones. Es el entrenamiento perfecto para el caso concreto de Enrique, ¿vale? Aunque el entrenamiento perfecto sobre el papel sea el que yo os digo, que no, que no hagáis mucho caso, o sea tenéis que adaptar eso a vuestro caso particular y para eso estoy yo detrás, para que me preguntáis oye, ¿esto qué hago, macho? porque parece que... no pasa nada, no te preocupes haces el entrenamiento sobre el que sería perfecto estar haciendo el 95% perfecto, pero es que ese 95% perfecto, para tu caso particular que tienes las condiciones que son es perfecto, ¿vale? y ya está, y no nos preocupamos más y en este caso, pues mira, encima vamos a meter los... las flexiones en pica que es un poquito más específico y trabajamos más en ese rango. ¿Vale, Enrique? Bueno, ya sabes que te dije que no había problema, pero quedaros con esta idea, ¿vale? Del, del asunto, que no que no, que no no pasa nada, aunque no cumpláis sobre el papel lo que en teoría debería de cumplirse, pero adaptarlo a vuestro caso particular y hacer ese entrenamiento y disfrutar de él, vaya. Bien, pues hasta aquí vuestras preguntas. Muchas gracias por, por todas ellas a las que las habéis hecho llegar. Y nada más, gracias por apuntaros como socios gracias por vuestros comentarios y me gusta en e-books y nada más, nos escuchamos el jueves con un nuevo episodio ser responsable para ser feliz, adiós